una gran alegría el último genocidio en la historia de la humanidad en tirar de la Manta Fernando Rada, muchas gracias un abrazo fuerte, cuídate, chicos. disfruta un abrazote, chao